Egunon Gustio y Eon torriak. bienvenidos a todas y a todos a Berrión, el magazine de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Hoy es eh, lunes, día 12 de diciembre, 12 del 12 y ahora mismo tenemos una temperatura bastante fresquita aquí en Berriozar. Tenemos una temperatura de 5 grados, nada más, eh, con el cielo nublado de vez en cuando chispea un poquito ya que parece ser que durante los próximos días va a prevalecer la lluvia. Es posible que tengamos lluvia tanto mañana como el próximo miércoles. ¿Y qué vamos a tener hoy en el Berrión de hoy, día 12 de diciembre? Bueno, pues eh, para hoy tenemos preparada una entrevista muy jugosa, muy interesante... ...con el alcalde Xavier Lassa de Bai. Una entrevista en la que analizaremos los últimos eh, temas de actualidad... ...que han ido surgiendo durante las pasadas semanas... Ya sea el centro Laira, la municipalización del servicio de la gestión deportiva o el tanatorio que Irache quiere instalar en la calle Chaburúa. Así que sin, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo ya al berrión de hoy. Con nuestro bloque informativo, con todas las noticias eh, internacionales Todas las noticias de Nafarroa y todas las noticias, como no, de aquí de Berriozarra. Así que no os mováis, que comenzamos Bien, y como hemos dicho, damos comienzo a este bloque informativo hablando de las noticias de ámbito internacional. Vamos primero al Reino Unido, donde crece la tensión entre Cameron y Clegg tras el aislamiento británico de la Unión Europea. La actuación del primer ministro británico, el conservador David Cameron, en la cumbre del viernes pasado en Bruselas, de donde volvió aislado y con las manos vacías, ha causado fricciones en el gobierno de coalición con los liberaldemócratas, cuyo líder Nick Clegg ha dicho estar amargamente decepcionado Klegg, viceprimer ministro británico y que en un primer momento defendió a Cameron, con el que había pactado la propuesta que llevaría al Reino Unido a la cumbre de la Unión Europea, se distanció ayer al afirmar que el resultado de la misma es malo para el Reino Unido y que ahora afronta quedarse aislado y marginado. En declaraciones a la BBC, el viceprimer ministro concedió que Cameron no tenía una posición negociadora fácil, ya que se enfrentaba a la intransigencia de Francia y Alemania junto con la presión de los Tories euro escépticos. No obstante, cuestionó la actuación de Cameron y su destreza a la hora de reunir apoyos al indicar que debía haber vuelto con algo para mostrar al Parlamento e insinuó que se había plegado a los intereses de un sector de su partido. El Reino Unido fue el único de los 27 países de la Unión Europea que se negó a apoyar un pacto fiscal para resolver la crisis en la Eurozona debido a la negativa de los otros países a aceptar las salvaguardas que pedía para la City de Londres. Al vetar Cameron la reforma del Tratado de Lisboa, que le hubiera obligado a convocar un referéndum en casa, el resto de estados optó por un acuerdo intergubernamental perdón del que Londres quedará excluido. Y de Londres, volamos a Siria ya que al menos 23 eh, muertos eh, ha habido durante la primera, durante la jornada de huelga general en ese país, al menos 23 personas han fallecido, como decimos, por la represión de las fuerzas sirias en una jornada de huelga general secundada en la mayoría de las provincias del país seis personas han muerto en la, en la provincia de Hama, en el centro, seis en la de Homs también en el centro, cinco en Idleb, en el norte, tres en Rifdam en los alrededores de Damasco y tres en Derá en el sur del país. La activista de los comités Rehazan Seitune, que el pasado octubre fue galardonada con el premio Sájarov de Libertad de Conciencia que concede el Parlamento Europeo, ha explicado que la huelga general convocada por los grupos opositores se ha notado en la mayoría de provincias del país. La fundadora de la Organización Siria de los Derechos Humanos ha apuntado que la huelga ha sido secundada también en la ciudad de Alepo, la provincia de al y el centro de Damasco eh, zonas que se habían mantenido al margen de otras convocatorias anteriores. Los comités de coordinación local también han informado de que un gran número de vehículos blindados han asaltado las localidades de Bab al Balad, Al Marbet y los barrios de Alfrayé y Al Arabayín, en la ciudad de Jama, capital de la provincia del mismo nombre, disparando contra los civiles mientras aviones de combate sobrevolaban la zona. Entre las víctimas figura un menor que ha fallecido en la ciudad de Tafas, en Derá, cuando efectivo de seguridad han sitiado y atacado a quienes rezaban en la mezquita de Alomari. Nos acercamos a casa, hablamos ya de esa oposición de nivel E que tuvo lugar este pasado fin de semana y que al parecer ha disuadido a más de la mitad de los opositores debido a esa reducción de plazas de nivel E. Al final menos de la mitad acudieron al examen de, los 10 de las, las 10.279 personas convocadas. Finalmente, para las 65 plazas de niveles se presentaron 4.918 opositores, un 47,84%. Las respuestas se harán públicas hoy, tanto en la web navarra.es como en el Palacio de Navarra. La lista provisional de admitidos se publicará este martes a última hora o el miércoles como fecha tope en los mismos medios que las respuestas. La reducción de plazas opositoras, eh, que pasó de 167. A65, eh, realizada por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, ha resultado un factor clave para la escasa participación, ya que para una plaza optaban 158 opositores. La mayoría acudió por aprovechar el dinero, eh, acumular experiencia o por probar suerte. Los aspirantes, que se citaron ayer en el Aulario de la Universidad Pública de Navarra, se dividieron en dos grupos mediante un sorteo previo. A las 10 de la mañana estaban llamadas 5.206 personas, desde Abad Darbizu hasta Jiménez Flores de los que acudieron 2.453, y del segundo grupo eh, estaban convocados 5.073, de los que se presentaron 2.465. Eh, las 65 plazas se eh, distribuirán de la siguiente manera. 55 plazas de servicios generales, 48 en el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, 1 en el de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, 4 en Educación y 1 en Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, 3 de servicios eh, múltiples y 7 de vigilante de museo. La distribución de turnos será 26 de turno libre, 26 de promoción y 13 para personas con discapacidad. ayer se inició la búsqueda de un vecino de Lecumberri de 87 años eh, que al parecer eh, eh, se perdió y las labores de búsqueda tuvieron que ser interrumpidas ayer a causa de la niebla. El dispositivo de búsqueda eh, para localizar a este vecino de Lecumberri de 87 años retomará esta mañana sus labores en cuanto la visibilidad lo permita después de que un retén de bomberos haya permanecido toda la noche en la zona. En los trabajos de Localización Participaron ayer bomberos de los eh, parques de Alsasua y Central, agentes de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana de la Policía Foral y voluntarios de la Cruz Roja y la Asociación Día. También colaboraron en las labores de búsqueda familiares y vecinos del desaparecido y un helicóptero del Gobierno de Navarra intentó por la tarde sobrevolar la zona, pero tuvo que regresar a la base al aumentar la niebla. El eh, vecino de iniciales CHE salió de su casa en la calle Alvisualdea de Lecum, sobre las once menos cuarto de la mañana con la intención de dar un paseo y regresar a la hora de comer como hacía habitualmente por lo que al no volver sus familiares alarmados por la tardanza denunciaron la desaparición la agencia navarra de emergencias ha desplazado a lecumberri el puesto de mando avanzado vehículo que sirve de punto de encuentro y coordinación perdón, de los participantes en el en el operativo de búsqueda quienes rastrearon los caminos de una zona situada al oeste del casco urbano de la localidad hasta últimas horas de la tarde cuando como ya hemos comentado tuvieron que suspender la búsqueda El... las noticias de Navarra pasamos a las de Berriozar y empezamos hablando de esa manifestación en favor del Centro Laira, que tuvo lugar el sábado por la tarde. Unas 200 personas se manifestaron en Berriozar para protestar por el anuncio del gobierno de Navarra de no seguir financiando el Centro Laira de atención a la mujer. Tras la manifestación, el concejal de Navarra Bay Luis Miguel Castro, anunció que seguirán las protestas todos los miércoles. Además, advirtió de que no se descarta ...tan nuevas movilizaciones como las del sábado... ...pero mejor coordinadas... ...ya que hubo un malentendido con la hora de la convocatoria... ...y mucha gente se despistó al creer que era a las 7 de la tarde... ...como se había anunciado desde el Centro de Salud... ...en lugar de a las 5 de la tarde... ...que es cuando finalmente se celebró... ...escuchamos ahora a Luis Miguel Castro... ...concejal de Nafarrabay. Rabai. ...informar de que vamos a seguir... ...con estas concentraciones y manifestaciones... ...como lo llevamos haciendo hasta ahora... Eh, ...los miércoles a las once y cuarto... ...seguiremos manifestándonos... ...hasta que el Gobierno de Navarra... ...nos dé alguna respuesta... ...de qué quiere hacer con el servicio de la ira... ...si lo quiere llevar Agustín Churi, ...si nos quiere eh, recoger al personal... ...o qué piensa hacer... ...hasta ahora no tenemos ninguna respuesta... ...pero tenemos que obligar al Gobierno de Navarra... ...a que asuma este centro y este convenio... ...no podemos dejar como hasta ahora... Estos 21 años que llevamos ahorrándole al Gobierno de Navarra mucho dinero. Tenemos que obligarles a que asuma este convenio. Eh, nada, eh, Citaros para el miércoles a las 11 y cuarto, eh, que seguiremos con las concentraciones. Y si hay alguna otra manifestación intentaremos publicarla, pero para que todo el mundo se entere en condiciones. Eh, gracias. Y el pasado sábado también se celebró el Gasteguna o Día de la Juventud del que hablamos ahora. Todas las actividades programadas pudieron llevarse a cabo con normalidad. Y desde la organización se valoró muy positivamente la jornada. Uno de los actos que contó con mayor participación fue el concierto de rock, que reunió a varios grupos como Marianitos Blay, Whisky Mamas, Escapada o Zartakoka Aunque además de los citados, también actuaron por sorpresa los locales Baserritars de los que escuchamos. Un fragmento de su actuación a continuación. Bien, y seguimos adelante con nuestro informativo. Eh, y os recordamos eh, que hoy darán comienzo las obras para la construcción del espacio escénico de la Casa de Cultura, de la nueva Casa de Cultura. La empresa ACISA, Obras y Proyectos SL, fue la adjudicataria del contrato por el importe de 609.915,25 euros y un plazo de ejecución de 150 días naturales. Esto supondrá una rebaja del 28% del tipo de licitación inicial que hasta día a 847.457 euros. 500.000 euros serán asumidos por la subvención que el Ministerio de Cultura del Gobierno del Estado ha concedido al Ayuntamiento de Berriozar, por lo que el coste final para el Ayuntamiento será de 109.915,25 euros. La finalización de esta obra de gran interés cultural está prevista para el mes de junio de 2012. Y hablamos también de una concentración en favor del Euskera y para criticar eh, la ley del Vascuence, que lleva 25 años, precisamente cumple 25 años desde que entró en vigor. Esta concentración tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre a las 7 de la tarde frente al Ayuntamiento de Berriozar. Y por último, hablamos también eh, de estos eh, señalamientos y de los eh, resultados del Berriozar eh, Club de Fútbol. Eh, recordamos que el equipo de primera regional del Berriozar Club de Fútbol se enfrentó al amigo el eh, pasado día 10 eh, y eh, perdió por eh, un resultado de 1-0. El equipo juvenil eh, se enfrentó al Itaroa Huarte en Huarte, eh, Y también perdió, en este caso, por 5 a 0. El equipo de cadete A de Berriozar se enfrentó al Beriain eh, y ganó por 0 a 8. Mientras que el equipo de cadete B eh, tuvo como rival al Don Esteve aquí en Berriozar y, lamentablemente, perdió por 1 a 4. El equipo de infantil A se enfrentó al Bastán en eh, Elizondo y perdió por 3 a 0. Mientras que el infantil B tuvo como rival al eh, Rochapea en Berriozar y, ...y perdió por 2 a 3. En cuanto a fútbol femenino... ...el equipo de regional eh, femenino... ...tuvo eh, como rival al Peña Sport... ...el pasado sábado... ...y perdió por 1 a 0... ...mientras que el equipo de fútbol 7 femenino... ...se enfrentó al amigo aquí en Berriozar... ...y venció por eh, un marcador... ...bastante abultado de 8 a 4. En cuanto a fútbol 7 masculino... ...tenemos eh, cuatro equipos berriozar Tarras. ...el equipo de fútbol 7A... Tuvo como rival al Teresiano aquí en Berriozar y perdió por 4 a 14. El eh, equipo B eh, se enfrentó al Beriain en Beriain y perdo perdió por 3 a 2. Mientras que el equipo de fútbol 7C eh, se enfrentó al Burlades en Burlada y ganó por 2 a 10. Eh, por último, el equipo de fútbol 7D eh, tuvo como rival al Cantolagua eh, aquí en Berriozar y eh, como resultado tuvo un empate a 3. Eh, esos fueron pues. Eh, Todos los resultados de esta jornada en la que recordamos también que los equipos de futbito tuvieron descanso. Así que con eso terminamos nuestro informativo de hoy, nuestro bloque de noticias y os dejamos con un poquito de música. Nuestro tiempo de entrevistas aquí en eh, Berrión. Tenemos con nosotros al alcalde a Xavier Lassa, Caixa Eh, Bueno, en primer lugar, tenemos muchos temas que tratar, muchos temas de actualidad que se han ido sucediendo las últimas semanas, aunque eh, si de actualidad hablamos, el primero tendría que ser el del centro Laira, una manifestación de unas 200 eh, personas, que recorrió las calles de nuestro pueblo el pasado sábado. ...para reclamar eh, que el Gobierno de Navarra... ...renueve ese convenio que tiene con el Ayuntamiento... ...para financiar el Centro Laira, ¿no es así? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está ahora mismo la situación? Bueno, pues la situación en estos momentos es... ...la de que el Gobierno de Navarra... ...no ha presupuestado partida para financiar el convenio... ...con el que se mantenía abierto el Centro Laira... Eh, que superaba los 140.000 euros con lo cual en estos momentos no hay partida presupuestaria para que la ira pueda continuar abierto durante el año 2012 uh -huh. eh, Digamos que la situación entonces no ha cambiado en los últimos días no hay respuesta del gobierno de Navarra ni, ni cambio de posiciones ¿no? En ese sentido no el gobierno de Navarra se muestra muy tenaz en su postura de no, no volver a firmar con el ayuntamiento el convenio para mantener el centro de la ira lo cual tiene como consecuencia directa el cierre del mismo. Uh -huh. eh, los parámetros en los que se está moviendo el Gobierno de Navarra en estos momentos son los del traslado del servicio del Centro de Aire a otro centro. Nosotros hemos, eh, estamos eh, inquiriendo para que en ese caso sea siempre lo más cercano a Berriozar. Eh, ...hay muchas posibilidades de que se lleve al centro de Bustinchuri... Uh -huh. ...y luego también está el otro tema que es el tema laboral... ...un tema humano en el que hay personas afectadas... ...porque hay trabajadoras que están eh, allá eh, realizando su labor... ...y desde luego nosotros queremos que esas personas continúen... ...y se en o si se lo llevan a Bustinchuri... ...pues por lo menos que eh, Osasunvidea asuma a estas trabajadoras... ...como trabajadoras propias... ...y les dé continuidad en el trabajo que están realizando... ...que nosotros creemos que ya durante años han demostrado su capacidad y su valía. Uh -huh. eh, ¿Siguen las negociaciones o las conversaciones o, o están ya cerradas... ...por parte del Gobierno de Navarra o del, o del Ayuntamiento de Berriozar? Bueno, nosotros hemos mantenido dos, dos conversaciones con eh, Javier Sada... ...que es uno de los representantes del Gobierno de Navarra... ...uno de los directores que tienen en este área... Y bueno, Lo que nos ha dicho es que en estos momentos sus servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de plantear en el debate de los presupuestos del día 22 de diciembre una moción en voce que suponga la eh, asunción por parte del Gobierno de Navarra de las trabajadoras como eh, funcionarias que se trasladan de una administración a otra, en este caso del Ayuntamiento de Berriozar, al Gobierno de Navarra. Estaríamos hablando de la auxiliar de clínica y de la técnica en educación sexual. Uh -huh. eh, la, la ginecóloga, como es conocido, no es trabajadora que pertenezca a la plantilla del Ayuntamiento de Berriozar, sino que es autónoma y tiene un contrato de servicios desde su postura de autónoma. Y la matrona está ya incorporada a la plantilla del Gobierno de Navarra, en la que ha pertenecido desde siempre. Uh -huh. Entonces, sobre todo, estaría centrado en esas dos cosas. Y eh, la intención que tienen es probablemente llevarlo a Agustín Chullín. Pero bueno, seguiremos con las movilizaciones y con nuestras reivindicaciones. Sí, desde posturas como el, la del Partido Socialista o, o la de UPN, se pide al, al ayuntamiento eh, que asuma el, el coste de, del centro Laira, como se venía haciendo hasta el año 2005, si mal no, no recuerdo. Eh, ¿Por qué es, eh, no se puede asumir o por qué...? ¿Qué, ¿Qué opinan en, eh, respecto a estas, a estas posturas o a estas peticiones? Bueno, hay, hay varias razones por las que no se puede asumir. La primera, por, las, por la razón económica. ¿eh? Eh, los ayuntamientos, como todo el mundo sabe, son uno de los objetos de recorte por parte del Gobierno de Navarra que más recortes están sufriendo. En concreto, este año nos han recortado la asignación que viene vía transferencias eh, del Fondo de, de Transferencias Corrientes para el Mantenimiento de los Ayuntamientos, un 7%, lo que viene a ser unos 58.000 euros, nos van a recortar eh, ya de esos ingresos, uh -huh. más los 140.000 eh, que supone el, el esto. El, el mantenimiento del aire más todos los recortes que nos están viniendo por vías indirectas, como son otra serie de programas que venían subvencionados por el Gobierno de Navarra. Eso quiere decir que ya tendríamos que hacer frente a un, a un déficit superior a los 200.000 euros. Berriozar, como el resto de los ayuntamientos de, lo, de la cuenca, pues es, una, es un ayuntamiento pues que, pues que anda justo de dinero ¿Eh? Tiene un remanente, es verdad, pero lo que no podemos es dilapidar el remanente que tenemos en dos años o en tres años con gastos de este tipo porque sería llevar el ayuntamiento a la ruina en poco tiempo y, y además todo el mundo sabe, incluido los, los propios... Eh, concejales que están reivindicando Esta situación que eso es imposible uh -huh. Pero hay otra razón que también es muy importante Decirla y es que las competencias No son todas municipales eh, Las autonomías, los gobiernos Autonómicos tienen sus propias competencias Y las competencias de sanidad Como las competencias de educación Pertenecen al gobierno de Navarra, no a los ayuntamientos Si... Los hospitales, los centros de salud, no los hacen los ayuntamientos. Lo mismo que no hacen los institutos ni hacen las escuelas. Eso lo hace el gobierno de Navarra. Y las plantillas del profesorado y las plantillas médicas son plantillas que pertenecen al gobierno de Navarra. No tiene sentido que un ayuntamiento, por dejadé del gobierno de Navarra, tenga que asumir una competencia que no es suya y, además, pagarla con su dinero. porque Eso eh, llevaría a la ruina a todo consistorio que quedara que ahí, en este caso al deber Berriozar y además eh, bueno pues eh, supondría eh, asumir algo que en estos momentos, según la ley, no es propio uh -huh. nuestro. ¿no? Entonces yo creo que los concejales de UPN, del PP y del PSN, pues caminan entre dos aguas. Por una parte, eh, la única razón por la que quieren cerrar La Ira es porque pretenden ahorrarse 140.000 euros. Que luego yo creo que como han planificado mal las cosas No se van a ahorrar ese dinero Pero bueno, eso es lo que quiere el gobierno de Navarra O sea, no está pensando ni en mejorar el servicio Ni nada de eso Estamos en una, en una política de recortes Que está afectando a todo el mundo Y ahora nos ha tocado a nosotros Entonces para justificar los, los concejales que están aquí Y son del Partido Socialista Y son de UPN y son del PP Lo que están haciendo es eh, decir Que lo asuma el ayuntamiento con su dinero Eso a la vez que que están planteando en los propios plenos que no se suba la contribución, que no se suban los impuestos y que haya menos ingresos para el Ayuntamiento de Berriozar. O sea, están pidiendo imposibles sin ninguna lógica, simplemente por intentar mantener una posición que se cae por sí misma. Entonces yo calificaría esta posición pues casi, casi, de, de no sé, de, de, de, esquizofrénica, por decirlo de alguna forma sí. eh, Hay otro tema de, de actualidad, dejando un poquito de lado ya el tema del centro Laira y es el de la gestión de las instalaciones deportivas eh, en el pasado pleno, digamos que ya se dio el último paso en la municipalización de, de, esta, de este servicio. Eh, a partir de, del año 2012, será una empresa pública, una empresa municipal, eh, la que se encargue de gestionar estas instalaciones después de que el contrato con Sedena ya finalice el día 31 de diciembre, si mal no recuerdo, y que ya sea improrrogable. Eh, cuéntanos un poquito eh, qué va a ganar Berriozar, en qué va a cambiar la situación con esta nueva gestión. Bueno, pues eh, en lo que se refiere a la gestión de, de las instalaciones deportivas, eh, la nueva empresa se va a hacer cargo efectivamente de todo lo que supone gestión de piscinas, gestión de polideportivo y se le incluye también la gestión de los campos de fútbol. ...que hasta ahora era llevada directamente por el ayuntamiento... ...y no la llevaba Serena. Y sobre todo es un cambio en la entidad, en la empresa gestora. Entonces eso no tiene por qué repercutir directamente en el servicio... ...porque el servicio que se va a mantener, en todo caso... ...va a ser el mismo que estaba dándose hasta ahora. En ese sentido, la mayoría, la gran mayoría de las trabajadoras... ...y trabajadores que van a seguir realizando esa labor... ...son los que estaban hasta ahora... Porque el ayuntamiento o la nueva empresa Lo que les ha hecho es ofrecer a todos la continuidad Y la mayoría de ellos han optado por la continuidad en la empresa Así que en ese sentido no vamos a ver ni muchas caras nuevas Ni, ni vamos a ver un cambio drástico uh -huh. Sí que es verdad que bueno, vamos a intentar realizar algunas mejoras en el servicio En lo que se refiere por ejemplo al bar En lo que se refiere por ejemplo al tema del gimnasio eh, bueno y a futuro pues tenemos proyectos en ese sentido y queremos eh, pues estar más encima de las cosas y que funcione mejor y lo que supone la gestión eh, por parte de una empresa pública es que eh, el beneficio industrial que se genera por la propia gestión uh -huh. en lugar de ser eh, repartido entre unos socios eh, privados, que son los empresarios en este caso, como se venía haciendo hasta ahora que eran los que hacían el reparto de beneficios pues ese, esos beneficios lo que se van a hacer es siempre que reviertan en la mejora de la propia instalación o en su caso en la mejora de las condiciones laborales o de los servicios que se, que se dan desde el ayuntamiento eh, no hay en este sentido eh, pues una intención eh, de conseguir beneficios ni de ...ni de lucrarse... ...eso es lo que diferencia a una empresa pública... ...de una empresa privada... Mm. ...y en ese sentido... ...pues yo creo que es una forma adecuada... ...es cierto que genera un poco más de trabajo... ...para el ayuntamiento pero también genera más beneficio en ese sentido y, y corriendo los tiempos que corren, pues yo creo que, va a ser, eh, que es una buena opción y que además se va a notar de forma positiva en Berriozar. Mm. En cambio, estamos hablando también de otro tema que, al menos en los plenos, ha, sido, ha tenido su polémica. Eh, el propio Partido Socialista también eh, acusaba tanto a Nafar Rabai como, como a Bildu, bueno, al equipo de gobierno, de eh, intentar controlar... ...de forma férrea en todas las instituciones eh, y también ahora la, la gestión deportiva. ¿Qué les responde a estas, a estas críticas? Bueno, pues que esas críticas no tienen ningún sentido, ¿no? Aquí en el fondo del debate hay opción por la gestión pública u opción por la gestión privada. Eh, ese es el fondo. Hoy día, eh, no sé por qué, pero sobre todo desde los sectores más conservadores... ...que precisamente son los que han generado la crisis... Eh, se lanzan campañas de desprestigio contra lo público y parece ser que lo público no funciona bien, lo público es ineficaz y que lo privado es la panacea. Pero todos somos conscientes de que las cosas no son así. ¿eh? No sé. Se... ¿Cuál era la experiencia de cómo era telefónica cuando era pública? Pero desde luego la telefónica y la privatización de las telefónicas cuando ha sido privada, pues ya las están viendo ustedes, por ejemplo, ¿no? Y lo que significa eso de que se privaticen las cosas y que todo se enfoque simplemente a ganar dinero y, y, y, y, lo que, y las consecuencias que tiene eso en la pérdida de servicio. ¿no? Eh, yo creo que, que es una... Eh, terrible incoherencia sobre todo por parte del Partido Socialista que se llama de izquierda ¿no? el partido de, eh, UPN y el PP pues son partidos de derechas son partidos que tienen una política económica neoliberal mm. eh, absolutamente metida en el mundo conservador y que eh, intentan dejar siempre lo público en un segundo plano pero los partidos que somos de izquierdas en estos momentos, y además en estos momentos de crisis, creemos que hay que apostar por lo público. Y tenemos que decir, vamos a ver, si cuando los bancos, que son los que nos han metido en esta crisis, los grandes empresarios, que no son, son los que nos han metido en esta crisis, resulta que están pasando apuros, ¿a dónde van a pedir dinero para que se les rescate? Pues a la, al Estado y a las autonomías, a las entidades públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos solo funcionan... Eh, cuando consiguen beneficios y cuando las pérdidas eh, cuando consiguen pérdidas entonces esas hay que generalizarlas y tiene que salir la institución pública a ponerlo por, dentro, eh, por delante no, vamos a ver las instituciones públicas están también para gestionar y además un ayuntamiento fuerte lo mismo que un gobierno fuerte puede dar muchos más servicios y puede distribuir mucho mejor las cuestiones sociales porque la... La, la, la, la práctica privada lo que genera es injusticia y lo que genera simplemente que el más fuerte económicamente hablando pues es el más poderoso y es el que se lleva siempre el gato al agua mientras que las instituciones públicas velan porque se dé una eh, igualdad en, el, en la reversión de servicios a todo el mundo ¿no? entonces nuestra apuesta está bien clara y luego también quería puntualizar porque se han buzoneado cosas y se han dicho una serie de mentiras muy gordas eh, que poco a poco eh, el decurrir de los, de los acontecimientos va, de, va desmintiendo. Se dijo que el, iba a, que el cambio a la gestión pública iba a suponer una gran pérdida económica para el ayuntamiento de Berriozar. Bueno, pues eso no es cierto, porque no se iba a poder devengar el IVA el IVA se va a deducir igual que antes no vamos a tener que abonar a, a, ni al gobierno de Navarra ni a nadie nada por habernos deducido un IVA anterior porque eso es algo que no afecta a la naturaleza de la empresa sino a la naturaleza del contrato de arrendamiento que se hace O sea, eh, a veces por ignorancia y otras veces por manipulación de la ignorancia pues se habla de muchas cosas que no son correctas y bueno nosotros no queremos controlar en ese sentido nada queremos que un ayuntamiento fuerte, una institución pública fuerte, pues controle, como es su deber, pues lo que gestiona. Y lo controle el partido que democráticamente tenga la mayoría y esté elegido, que para eso eligen las personas democráticamente a sus representantes. Y, y eso hay que entenderlo. Y ya que estamos... Hablando de temas de actualidad, aunque también polémicos, pues no podemos dejar sin mencionar el tema del tanatorio velatorio que la empresa Irache quiere instalar en nuestra localidad. No sé si ha habido alguna novedad al respecto, no sé si ha habido nuevas reuniones con la empresa o si se les ha hecho partícipes del malestar que está generando entre los vecinos. Sí, bueno, nosotros a la empresa le hemos transmitido en todo momento lo que está ocurriendo en Berriozar y ellos saben perfectamente pues, qué es lo que está pasando y les hemos dicho, bueno, pues, pues cómo están las cosas. Y además eh, les hemos dicho que, que el proyecto que nos había presentado no cumplía la normativa para la ordenanza del vado y que en eso, si solicitaban vado no lo podían, no se lo íbamos a conceder. A lo cual ellos han respondido con un cambio del proyecto Y bueno, nos han presentado un nuevo proyecto que se adapta a las condiciones para eh, la solicitud de vado Lo que hemos hecho nosotros a continuación ha sido, pues con el nuevo proyecto Volver a solicitar al gobierno de Navarra un informe de sanidad Porque uh -huh. eh, como varían las condiciones del proyecto, pues nos tienen que volver a decir eh, si es correcto o no Y estamos a la espera, eh, probablemente esta misma semana llegará el informe de sanidad Veremos en qué términos llega Y bueno, lo demás sigue el procedimiento, eh, el procedimiento que nosotros estamos velando por que haya un escrupuloso respeto a lo que marca la legalidad, la ley de sanidad mortuoria del año 2001 es la que, la que regula todo este, tipo de, todo este tipo de actividades y nosotros vamos a, a exigir que se cumpla lo que dice la ley, que es lo único que podemos hacer. En este caso, porque no se trata de algo que decida el ayuntamiento, se trata simplemente de dar una licencia de obras y de actividad, para lo cual no tenemos, nos tenemos que... Ceñir a lo que dice la legalidad. Yo esto lo he repetido en no sé cuántas veces y no sé cuántas ocasiones. El ayuntamiento no pone ningún velatorio, no es voluntad del ayuntamiento el poner o quitar el velatorio. Es una actividad particular, es una empresa privada que se acoge a lo que dice la legislación vigente en esta sí. materia y que lo único que hace es solicitar una licencia al ayuntamiento. Y el ayuntamiento en virtud de si hay un cumplimiento adecuado de la normativa legal da o deniega la licencia, como pasa con todas las actividades. Uh -huh. Esto se ha explicado por activa y por pasiva, eh, se ha tenido reuniones con los vecinos, con los representantes de los vecinos, se ha, habido, ha habido varios plenos en los que se ha explicado, en los que se ha dejado hablar a, a todos los vecinos que han querido hablarlo, y bueno, yo creo que las cosas en estos momentos están lo suficientemente claras como para poder entenderlo. Uh -huh. Sin embargo, eh, bueno, tú mismo lo, lo acabas de mencionar, los dos últimos plenos, mmm, en, en cuanto se tocaba ese tema han sido bastante participativos, pero también bulliciosos. ¿no? He, he, ha habido una gran intervención por parte de la gente. ¿Tú personalmente entiendes el enfado de, de, estos, de estos vecinos, de esta gente que, que acude a los plenos y que, bueno, en este caso, eh, eh, y, bueno, no, no iba a decir increpa, pero no, es, no, no, no increpa, sino que critica al, al equipo de gobierno por esta decisión? Bien, yo creo que, pues, no, o sea, lo que no entiendo es por qué eh, esta, digamos, discrepancia y esta protesta va contra el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento, como ya he dicho, en estos momentos no es ni mucho menos el, el artífice ni quien está articulando eh, la creación del velatorio. No es así. ¿Eh? En todo caso, tendría que ir dirigido, si no gusta la actividad, contra quien promueve y promociona la actividad. Pero claro, siempre por medios legales y respetuosos. Eso es lo que tendría que ser, en el sentido de que, de que si no gusta la ley, habrá que ir a las causas ¿eh? que la han generado. Lo que sí hay también por parte de la oposición, eh, y otra vez, con tristeza tengo que volver a decirlo, pero es que su forma de actuar... Eh, Pues una manipulación sobre ciertas personas, ¿no? Ellos están prometiendo a las personas y están incitándoles hacia eh, objetivos que saben que no se pueden cumplir. Eh, el mismo, pongo el caso de, de UPN, ¿no? Eh, UPN está eh, gobernando en Barañáin. En Barañáin en estos momentos se está construyendo un velatorio de similares características al que se va a construir en Berrizar. Eh, en un bajo, con viviendas encima, en una calle... ...de las más céntricas de Barañáin... Eh, ...junto al Centro Juvenil, además... Uh -huh. ...y el, el Ayuntamiento de, de Barañáin... Eh, ...presidido por UPN... ...no ha puesto ninguna pega... ...y ha cumplido la legalidad... ...está haciendo en este caso... ...lo mismo que el deber de Berriozar... solo que de forma más silenciosa... ¿no? ...y aquí sin embargo... ...las personas de UPN andan recogiendo firmas... ...andan... Eh, eh, Soliviantando a la, a la gente Para enfrentarla al equipo de gobierno Hombre, yo creo que es una m, Fórmula muy baja de hacer política Ciertamente, ¿no? En la que están cayendo estos señores Pero bueno, pues es así y, y ese es el nivel político que tiene la oposición en Berriozar y con estos bueyes hay que arar y estos loros que li, y estos toros que lidiar. Mm -hmm. Pero bueno, yo creo que en ese sentido las personas afectadas deben tener sentido común y deben tener una visión suficiente para no dejarse manipular y para, si entienden que, que hay razones legales para, para presentar Cualquier tipo de alegación, el ayuntamiento lo ha dicho una y mil veces, está eh, abierto para que, se, para que se presenten esas alegaciones y se, y se tomarán en consideración. Pero es curioso, estos partidos que están una y otra vez increpando y protestando contra el tema del velatorio han sido incapaces de plantear ni una sola alegación legal y uh -huh. han pasado ya meses. ¿eh? Y esta polémica lleva ya... Por lo menos desde septiembre, aquí en Berriozar, eh, de forma clara, ¿no? aunque la licencia se solicitó antes. Y han sido incapaces. ¿Por qué? Pues porque saben que no, que por esa vía no van a conseguir nada y les mu va mucho más pues, esa, esa otra vía, la de la manipulación y la de intentar conseguir bueno, pues poner en mal lugar al gobierno. En ese sentido también eh, bueno, hubo cierta polémica con la, si se trataba de un eh, tanatorio o un velatorio y a mí me gustaría ya que de una vez eh, por todas eh, pudiéramos aclarar qué diferencia hay entre uno y otro y qué es lo que va a ser el de Berriozar en caso de que eh, termine bueno, llevándose a cabo. Bueno, vamos a ver. La ley de sanidad mortuoria del año 2001 hace la diferencia entre tanatorio y velatorio. Tanatorio es eh, pues un lugar para la exposición de cadáveres donde se dan prácticas de eh, tanatopraxia. Tanatopraxia son prácticas de manipulación de los cadáveres de cara a su conservación, como pueda ser pues evitar la putrefacción, como pueda ser pues, congelación, etcétera. ¿Mm? Eh, son prácticas que, bueno, pues conllevan eh, la utilización de unos materiales que puedan resultar tóxicos, etcétera, y por lo tanto es una actividad clasificada, que por lo tanto lleva un tratamiento diferente y no pueden ser ubicadas en cualquier lugar. Uh -huh. Esos son los tanatorios. Los velatorios, según dice esa misma ley, son aquellos lugares de exposición de los cadáveres donde no se pueden realizar actividades de tanatopraxia, solamente de maquillaje del cadáver y de exposición del mismo. Por lo tanto, es una actividad eh, inocua, no es clasificada y lleva un tratamiento diferente. Y en, este, y en este caso estamos hablando de un velatorio, es decir, no va a haber ninguna ...manipulación... Eh, ...tanatopráxica... De, eh, ...de los cadáveres... ...en este sentido... ...y bueno ya antes de... ...para terminar la, la entrevista... ...y para... ...bueno pues para dejar ya el tema del... ...del tanatorio a un lado... Eh, bueno, Ahora que eh, Chencho Jiménez eh, ha dejado su, su cargo de coordinador de Aralar Parece que eh, tu nombre, Xavi, está apareciendo en las, en las quinielas Y bueno, no sé eh, si nos querrías comentar algo al respecto Si, si das eh, credibilidad a esas quinielas, si es, si es cierto o no O bueno, pues eh, cuál va a ser ese futuro político Hombre, pues vamos a ver... Eh... Para que uno salga elegido coordinador se tiene que presentar, ¿no? Eso va a pasar el sábado que viene y yo no tengo ninguna intención de presentarme. Porque bastante tengo con ser alcalde y con ser parlamentario. Entonces yo agradezco que la gente se fije en mí y me parece muy bien. Pero yo sí quiero desmentir en ese sentido que, que me vaya a presentar para coordinador de Aralar y, y vamos, que quede claro que, que es algo que que en estos momentos no entra dentro de mis intenciones personales. Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Xavier Laza, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ondo y Zanet, a ver, te va tarde. Vale, agure también, que. Agur. Estás escuchando Beriosar y Ratia. Maar het is een jokoa om eenzaam. Oler tues nu elna, aia, danerepe na vakara is al zagen. Jokoa galduisatea, jokoa galduisatea. I'm Als ik aan y con esta canción de Kerobia de título Oyukatu llegamos a las 10 de la mañana A nosotros se nos ha terminado ya el tiempo pero os dejamos con la programación de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM Nosotros volveremos el miércoles, como siempre, de 9 a 10, con más actualidad, más cuestiones de aquí, de Berriozar. Ordurarte, arte, ondo bici, aquí chincho akizana, yo.